Eh, pues mucho gusto, gracias a, no gusto a a muchos de ustedes. Eh, pues agradecer que ustedes han acompañado durante estos meses eh, en el demandado eh, que era, era un dirigente que teníamos que nos han acompañado la de las derechos funciones. Era un dirigente que teníamos sobre la institución oficina, la conocíamos del programa social que no solo eh, a la de que ustedes conmongen y que tengan un beneficio económico para localizar y seguir procesos, que también pueden tener un beneficio en las enmiendas que han pues, en hecho también en el territorio de Andalucía, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer su participación y eh, pues eso, pedirles y seguir, que sigan realizando sus actividades, que es muy lo lo que hacen en los programas de programa estos tres años, o estos tres años, o esta emisión se conceda el beneficio que tuvieron este año este año pues es así, ¿eh? la la vida la, la, la, la, la, la, ¿no? es la vida y apreciar las instituciones pues continuar todo el tiempo con, con el trabajo que hacen las comunidades y pues ya, que voy a la palabra, que realmente creo que venía a lo que una, a tocar aquí, también, ya van a quedar. Eh, no sé es que cómo les pareció, es el primer año también que se implementó eh, sexo y un equipo eh, agradezco mucho también a Ketri, a Luis, a Eli, que nos apoyaron en la escritura del formado. Eh, Pero eh, en general, con el equipo de acompañamiento, ustedes tienen un gestor, una gestora cultural, eh, un coordinador que, importante, eh, eh, todo el tema se pues, está capacitando se están formando para estar en la cultura de ustedes, de todas y todos, en territorio de los ciudadanos, en atención, en la atención ciudadana, en la ustedes, y todo el nos están fortaleciendo con diferentes temas y con diferentes herramientas. Entonces, Eh, agradecer al equipo de Ketit, al equipo de Luis, eh, Eli, que nos han ayudado, no solo con ustedes como colectivo sino como equipo de acompañamiento y como equipo que operamos desde las oficinas, a veces que han fortalecido. Fue eh, mucho trabajo de buscar. Quien nos apoya con las capacitaciones, con los talleres, con las formaciones, con las prácticas. Y hay un grupo que aquí hay alguien que nos ha desde el ARPA, que la conocemos desde que estábamos colaborando en Entonces, pues eso, ahora sí, es el equipo de la profesión. Y, eh, pues ahora sí, les doy la palabra. Y a todos los talleres en la subvención y eh atender la clausura de la jornada. Entonces, gracias y buenas noches